Y llegó el viernes y con él llegamos nosotros. Ay, sí, estamos acá con un poquito de tos, pero menos que el otro viernes, ¿verdad? <risa> con la radio vamos viendo cada vez menos. Claro, claro. y estamos este bueno, eh, desde esta rendija para seguir viendo durante todo el programa aquellas cosas que nos alientan a seguir, ¿no? Esas cosas que son importantes y que uno empinadito, como dice el Quique, alcanza a vislumbrar. Exacto ¿Y quiénes somos nosotros? A ver, ¿quiénes aquí, somos? Aquí con ustedes, Paula Capurro, que está acá enfrente mío Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal, Paulita? Y enfrente mío está la Eugenia Negra Moreno Buenas tardes oh, la Negrita Al lado mío se encuentra ¿Mm? la Mariú Carrera oh, Y hola. de lo, oh, la bella y del otro lado nos opera hoy Nico El Nico El Dejamos Nico. besote Ana Clara Sí, y besote también ah. al Quique Lucero y a la Pame Juve Por Exactamente. favor Exactamente Que Así les que ahí estamos todos nombrados, dispuestísimos para empezar y para decirles que con la mosquitera te podés comunicar para aportar tus ideas, para darnos propuestas, a ver qué temas tratamos. Y Negrita, porque no pasas el teléfono? Así Ex se pueden comunicar. Exactamente. Y, ac y acercan sus comentarios al 261-3068-060. Exactamente. También les comento a quienes están escuchando que hay una página de Facebook de La Rendija, nos pueden buscar ahí, nos pueden mandar un mensaje privado, pueden leer enlaces, ver, escuchar, mejor dicho, programas anteriores, ver uh -huh. notas periodísticas de algunos invitados e invitadas que hemos tenido acá en el programa. Así que quienes quieran pueden darse una vueltita ahí por el Facebook perfecto me asomo me asomo un poquito a la rendija y alcanzo a ver lo que mm, estuvimos hablando lo que venimos hablando en programas anteriores y se sigue colando por la reli de hoy sí sí sí sí que es este tema y estamos hablando y estamos tratando eh, la salud y el arte ¿No? como como desde el arte se puede modificar, se puede transformar una realidad que muchas veces parece imposible de, de cambiar, ¿no? Y el arte, bueno, colabora, ayuda. Hemos tenido voces muy importantes contando esta parte, ¿no? Sí. Y nosotros como artistas tenemos también experiencias y tenemos contactos de compañeros que vienen haciendo uh -huh. estas tareas. Exacto. Hoy hoy vamos a tener un, una, una voz... Eh, muy importante, que es la de Alan Robinson en un ratito nada más, ¿no? A mí <risa> spoiler, spoiler hace la mari. No, <risa> no, no, no, es para ir este generando <risa> la atención porque realmente a Alan hay que escucharlo. Qué eh. bien, qué bueno tenerlo. Eh, sí, la verdad que este tema a, a mí me, me encanta también, nos personalmente eh, hoy pensaba que digo nuestra mente por ahí si la dejamos divagar y con esta mente fragmentada que todos queremos como ver eh, por partes y hoy cada vez digamos me, me convenzo más que es algo intrínseco, no como el arte, la salud es como con el afán de, a lo mejor, de categorizar cuestiones que, que lo decimos así pero lo veo cada vez más por, por los relatos, por el relato que va a venir después que acabas de decir, está todo tan intrínsecamente uh -huh. en nuestro ser y Bueno, celebramos esos espacios que, que están como visibilizando eh nuevas nuevas maneras y nuevas movidas. Muy bien. Arrancamos con música, así o, es. Dígame. O ¿Un texto, musiquita? Bien, ¿les les quiera? como quieran. Nico, te pedimos un temita, por favor, para este momento. si no tiene el condimento de ese dulce sentimiento que una joven cuando despedía cocinando a su amor la mosquitera salud, mala salud. Todo depende del punto de vista. Desde el punto de vista de la gran industria farmacéutica, la mala salud es muy saludable. La timidez, pongamos por caso, podía resultar simpática y quizás atractiva, hasta que se convirtió en enfermedad. En el año 1980, la American Psychiatric Association decidió que la timidez es una enfermedad psiquiátrica y la incluyó en su manual de alteraciones mentales, que periódicamente ponen al día los sacerdotes de la ciencia. Como toda enfermedad, la timidez necesita medicamentos. Desde que se conoció la noticia, los grandes laboratorios han ganado fortuna vendiendo esperanzas de curación a los pacientes apestados por esta fobia social alergia a la gente, dolencia médica severa. Este es un texto de Eduardo Galeano de Los hijos de los días. Editorial Siglo 21 en Buenos Aires 2012. ¿Qué tal? ¿Qué tal Pascual? <risa> Les comento que tenemos en comunicación telefónica a Alan Robinson, que él desde Buenos Aires nos está escuchando en este momento. Buenas tardes. ¿Cómo estás Alan? Buenas tardes, muy bien, gracias por el llamado. No, gracias a vos por contactarte, porque realmente nos parece que entre las voces que hemos escuchado, que estamos escuchando sobre esta temática, la tuya tiene una importancia muy particular. Alan Robinson es eh, director, tallerista, autor del libro Actuar como Loco, y parte de una de una experiencia vital de su propia vida que está unida directamente a la salud y al arte. Eh, por eso nos parece que tiene ese valor, ¿no? Haber podido encontrar en el arte un camino para sortear aquellos obstáculos grandes que a veces aparecen en nuestra vida. Nos gustaría a mí particularmente preguntarte... ¿Cómo, cómo comenzó tu tarea, Alan? Eh, uy, mi tarea en en, en en en qué en particular en, en tu tarea? Mira, tu tarea este en, en particularmente este en la en la parte autoral, pero me parece que es muy importante porque creo que en realidad todo parte de vos como actor, como la persona que que vive las cosas, ¿no? Claro. Bueno, yo tengo 41 años ya a los 8. Mi primera experiencia eh, pseudo artística fue a los 8 años eh, como presentador de de un acto escolar. Después con ese con, cuando tenía 8 años, después a los 9 hicimos un grupito de teatro con con unos amigos y con una profesora que, que se llamaba Paula Vilas que estimulaba mucho las expresiones artísticas y después le echaron Y, y hacíamos sketch y nos imitábamos a, a nosotros y a, a nuestros compañeros y compañeras y a los profesores y profesoras y nos divertíamos mucho y esa fue como mi, esas fueron mis primeras experiencias artísticas que sí fueron más como, como actor y, y bueno, después vino mi formación o mi formación académica como licenciado y profesor Y después a los 20 mientras seguí escribiendo, siempre escribí, nunca dejé de escribir, y a los 22, 23, a los 22 empecé a dirigir mi primer espectáculo y desde los 23, 24 años que estrené mi primer espectáculo, que trabajo incansablemente como director de teatro, como escritor. Antes trabajaba mucho como profesor, ahora un poco menos. Y, y en el medio actor cada tanto en algunas en algunas situaciones y también animé muchos años fiestas infantiles eh, mis primeros años de, de manutención económica fueron con fiestas infantiles y después, bueno, tengo varios libros publicados, no solo Actuar como Loco tengo un libro que se llama El escape del panóptico que me lo publicó una editorial independiente Después un libro que lo publiqué con mi compañía artística, que se llama La ley de la locura, Actuar como loco, que también lo, lo publiqué con mi compañía artística. Y, y después, ah, bueno, y ahora voy así que ¿Me estoy olvidando algún otro? Creo que no. Y ahora voy a sacar... ¡Ah, Jorgino! Sí, mi novela. mira casi me olvido mi novela. Mm -hmm. eh, Jorgino, mi novela. Y ahora estoy por sacar un libro nuevo dentro de muy poquito, en breve, en apenas tres semanas, va a salir un libro nuevo que se va a llamar El cuerdismo. ¿Y qué, qué es lo que te relaciona con la locura? ¿Por qué relacionas el arte con la locura? Y porque o sea, el arte es, es una actividad que no se rige eh, por los cánones de, de, del trabajo formal, ¿no? como, primer, uh -huh. como primera medida. ¿no? Uno, uno cuando intenta trabajar, cuando intenta hacer una obra de arte, no puede, no, no hay una fórmula, primero, ¿no? Como primero no hay una fórmula, no hay horarios, no hay espacio. Entonces, eso ya, como condición laboral, ya es muy desestructurante para una persona. O sea, no tener horarios para trabajar es muy desestructurante. La, la, la, bueno, la, nuestro trabajo, bueno, incluso los medios de comunicación, que eh, de, o sea, tener atender a los medios de comunicación a cualquier hora, todo el tiempo... Digo, pues yo, yo he dado entrevistas y entrevista a todo el mundo no no es, está buenísimo dar entrevistas pero por ejemplo yo he dado entrevistas a la una de la mañana <risa> ir a una radio a la una de la mañana a dar una entrevista es, es una ya es algo loco entonces hay, hay, hay un montón de relaciones entre el arte las artes y la locura que son como más formales de la forma de la forma que tiene el, el, el trabajo. En, en un ensayo, por ejemplo, yo trabajo mucho como director, que es como mi, mi gran pasión, la literatura y la dirección teatral. Dirigir actores es una actividad absolutamente extracotidiana. O sea, cuando yo doy clase de dirección, siempre le enseño a los jóvenes y las jóvenes directoras que dirigir es una, es una actividad muy violenta, porque uno le da órdenes a los actores y los actores obedecen. Entonces... Es esa violencia, eh, uno tiene que ser consciente de esa violencia. Es, no es normal, o sea, no es normal decir una darle una orden a una persona y que esa persona eh, la haga directamente órdenes, ¿no? Porque si uno está en un trabajo formal, como que no tiene órdenes, más o menos sabe cuáles son sus tareas. Uno se se, se entiende, ¿no?, lo que estoy diciendo. Sí, sí, claro. Eh, bueno, eso por un lado, por las cuestiones más formales. Y después, por otro lado, las cuestiones más poéticas, lo que es, lo, lo poético son... Para, para quien no está en el mundo del arte, lo poético vendrían a ser los procedimientos que usamos, las personas que intentamos de hacer arte, eh, los procedimientos del trabajo. Eh, y, y en lo poético, bueno, yo esto lo explico, en un ahora va a salir un libro del Instituto Nacional del Teatro que me ganó un premio que se llama La poética de la locura, no va falta para que salga, yo creo que va a salir a fin de año. Eh, Lo que yo, un, un ensayo que yo llamo Poética de la Locura, que tiene que ver con esto. Yo creo que para cualquier arte, no, no, no solo para las artes vivas, las artes que suceden en los cuerpos de los intérpretes, de los actores, de las actrices, de los bailarines, las bailarinas, para cualquier arte, uno tiene que atravesar un proceso corporal. Y en ese proceso corporal, eh, yo tengo la, la, la, la idea, o me gusta me gusta creer, que la diferencia entre un objeto artesanal y un objeto y una obra de arte está dada por la capacidad que pueda tener el artista de lo que llama la psiquiatría, la, la psiquiatría deliraria alucinar. Entonces, ahí es cuando creo que sí hay una diferencia. Entonces, yo esto lo explico muy es muy largo esto, ¿no? Pero uh -huh. lo explico en un libro que va a salir en todo el país de, a través del Instituto Nacional del Teatro y va a salir gratis el libro ese. Está buenísimo que sea gratis. Sí, sí, sí, está bueno, está bueno, está bueno escúchame y vos, este en un reportaje que te hacen, eh, decís que la alucinación es una reacción artística desesperada ¿Cómo que dije? ¿Una qué? Es una reacción artística desesperada Sí ¿Por qué decís eso? No, lo lo habré dicho en su momento al periodista que me preguntó eso Ajá. hoy no creo que sea una unariz reac, una reacción artística desesperada, sí, la, no, la, desesperada la alucinación más. la alucinación, ¿no? alucinación. si sí. no hoy tengo otro otro concepto Ajá. de la alucinación sigo creyendo que es una una reacción artística. Sí. Eh, hoy no hoy hoy lo, lo elaboré un poco más eso, Ajá. porque viste a veces los periodistas te preguntan cosas y esas cosas quedan uh -huh. y después a mí me andan diciendo, de "Vos dijiste una vez que <risa> bueno, <risa> sí, bueno, puede puede ser, pero también puede ser que lo hayan cambiado, puede ser un montón de cosas." Sí. Eh, pero bueno, igual vale la pregunta es muy valiosa porque yo sigo trabajando sobre ese concepto. Uh -huh. Yo hoy considero, digo, es importante decir de dónde viene mi posición, ¿viste? Porque si no enseguida la gente se enoja. Los psiquiatras, los, los, los psicólogos, los usuarios de salud mental se enojan. Okay. Dicen, ¿eh? ¿Vos por qué no sabés lo que es una alucinación? Uh -huh. yo, yo sí sé lo que es una alucinación. Eh, hoy día lo que creo es que, eh, pensando en el trabajo del actor, de la actriz, aunque esto le cabe también al escritor, al pintor, eh, uno puede ir a investigar la obra de, de Van Gogh, Las Cartas Ateo, para, para chequear un poco esto que estoy diciendo. Yo creo que la alucinación es un estado del cuerpo, ¿no? Como cuando uno está está borracho, o cuando uno está bajo los efectos de drogas ilegales, eh, o de de drogas ilegales, que es un estado del cuerpo, y que ese estado es, es, es necesario, necesario, eh, que ese es un estado necesario para, para trabajar, uh -huh. para crear, que, que es, un, es, es, es, es la antesala de la fantasía, ¿no? Uh -huh. Como que No es que la fantasía viene así nomás. No es que, ah, bueno, me siento en la computadora para escribir, con la computadora enfrente, y la fantasía automáticamente se aparece uh -huh. y yo escribo todo lo que todo lo que fantaseo. No funciona así. Eh, funciona de otra manera. Uno tiene que colocarse en un estado corporal, tanto el actor como el escritor. Eh, y el director también, pero bueno, el director es un poco más fácil porque... El director tiene más tiene más recursos del por, por su rol uh -huh. eh, su rol Porque le da está más afuera también. Claro, está de afuera y tiene un rol de poder y de reconocimiento, o sea, un director en un ensayo ya eh, ya es, está reconocido, ya está validado, los los propios actores y actrices uh -huh. en un ensayo validan ese rol. Eh cuando, cuando yo digo que la alucinación es un estado, yo digo que es un estado Anterior a la imaginación y anterior a la fantasía. Pero absolutamente necesario para hacer el pasaje a la imaginación y de la imaginación a la fantasía. ¿Se entiende? Sí. <risa> Te escuchamos con mucha atención. Mira, vamos a vamos haciendo el caminito. <risa> bueno, eso, eso es para mí la alucinación. Bien. Bueno, hoy, Mar... hoy, hoy, lo, hoy lo que digo es que la... la La alucinación y el delirio, en realidad, son las voces y las visiones de un texto. Uh -huh. Y para que un texto tenga voces y visiones, o una obra de teatro tenga voces y visiones, o una novela tenga voces y visiones, eh, tiene que haber pasado por el cuerpo de un artista. Uh -huh. Sí, sí, sí, está claro. está claro uh -huh. eh, Estaría bueno que nos contaras cómo fue tu tarea en San Rafael, ¿verdad? Ah hermoso! Uh -huh. en San Rafael hay un grupo de hay un grupo de teatro y art no solo de teatro de artistas que se llama colectivo de teatro independiente de San Rafael que es, es un grupo de artistas que es fantástico hacen un trabajo formidable en San rafael eh y además de un trabajo de muy buena calidad eh grupal de producción de estética eh gente muy comprometida con el arte. Con, con un compromiso ético con el arte y la sociedad y la cultura que son para mí son un grupo ejemplar eh, y, y ellos y ellas organizaron el segundo encuentro nacional de teatro en contextos de encierro y a nosotros nos invitaron con el espectáculo doménico enjuiciado eh, y lo llevamos a ...a una cárcel y a tres escuelas... ...y una fue una experiencia que estuvo rebuena ...tanto en la cárcel como en las escuelas... ...en las escuelas tuvimos todo público joven... ...estudiantes de escuelas secundarias... Eh, ...y bueno, son experiencias como... ...hermosas, emocionantes, inolvidables... Eh, ...muy movilizantes también para quienes hacemos teatro... ...porque llevar el teatro a la cárcel no es fácil... Eh, ...a una escuela tampoco, pero bueno... ...en una escuela es más normal llevar el teatro... ...a una cárcel es más loco llevar llevar teatro... Eh, ...entonces... Eh, ...hay más obstáculos para entrar... ...¿no?... te revisan la escenografía, y el vestuario... ...te revisan un montón de cosas... Eh, ...uno está haciendo... ...está intentando llevar un entretenimiento... ...un espectáculo... ...a personas que viven ahí... ...y están encerradas... ...y están cumpliendo condena... ...y bueno, no, es, no están en una situación fácil... ...son personas que están en una situación difícil... ...emocional, personal, jurídica... Eh, ...y entonces, bueno, ahí la responsabilidad nuestra... De, de, de, ...del actor, de los autores, de los directores... Eh, ...yo como director, Esteban Parola como actor fue... ...y bueno, ahí llevamos la... la, la ...el espectáculo, domingo Enjuiciado. Qué hermoso, sí. Y, y después di, dimos un taller... ...dimos algunos talleres que dimos talleres, yo creo que también presenté a Mili, presenté a Actor como Loco también en San Rafael. Sí, sí, hicimos de todo, sí, sí, hicimos de todo. Qué hermoso, sí, nos consta nos conta el grupo teatral que hay en San Rafael, eh, son amigazos y, como decís vos, gente muy comprometida, y siempre estamos ahí en contacto. Tenés que venir a, a Mendoza, a la Capital. Sí, me encantaría, me encantaría, sí sí, sí, sí, sí claro Alan, mira nos gustaría que nos digas como para despedirte las tareas que tenés pensadas para este futuro inmediato, ¿en qué estás en este momento? Bueno, ahora estoy ensayando un espectáculo que, si Dios y la Pachamama quieren, lo voy a estrenar en el 21 de septiembre, el día de la primavera, acá en la ciudad de Buenos Aires. La sí. Pachamama y otros personajes más de la sí. Pachamama. La, el Diablo. Sí. Sí. No, pero el Diablo es una figura interesante en la Pachamama. Sí. En, en la comodición andina es mucho más interesante la idea del Diablo. Sí. Una vez sí. aprendí de un músico, una vez un músico andino, le pregunté cómo hacía para ponerse a cantar, antes de ponerse a cantar. Y me dice, me en Diablo. Sí. Y, y le digo... ¿Y qué es endiablarse? ¿Y me tomo una copita de vino o lo que tenga a mano? <risa> muy claro, bueno, ¿entendés? Claro o sea, sí. Yo prefiero ese concepto del mal y eh. no el concepto católico, apostólico romano, el diablo. De, del mal pecaminoso, <risa> sino del, del mal claro. que, te, que te enciende, que no, no sería el mal es, en es, tal es, caso. Es muy interesante porque en, en, la, en las culturas andinas, eh, afortunadamente vivas en nuestro país, el mal no está demonizado por eso usé la palabra pecaminoso como el claro. pecado de crear una creación a través del miedo que no existe claro. pero está muy bueno porque es como que nos ayuda a entender que somos seres benignos y malignos <risa> <risa> eh, claro. lumínicos y oscuros tal cual eh, tal. y que <risa> bueno bien está buenísimo genial eh, está, bueno y te cuento lo, lo, lo último que estaba con Parravicini que se estrenaría en la ciudad de Buenos Aires en breve que son tres actores que es un espectáculo que, que queremos el año que viene llevarlo de gira, y eh, voy a presentar El Cuerdismo, que es mi próximo libro, en, en Santa Fe, en Rosario, eh, en el tercer encuentro latinoamericano de Derechos Humanos y Salud Mental. Uh -huh. Esas bien. son las actividades inmediatas. Bueno, Alan, te, bueno. Eh, nos alegra mucho haberte escuchado, esperamos que si próximamente o en algún momento andás por Mendoza de vuelta, Este, te podamos conocer personalmente y te agradecemos esta entrevista realmente enriquecedora Sí, no, y les agradezco mucho porque por lo general me llaman a, para hablar más de cuestiones de salud mental y cuando me llaman para hablar de, de cuestiones artísticas yo lo súper agradezco porque bueno, es lo que a mí más me apasiona claro. Así que gracias a ustedes Mirá, por eso. Qué bueno, gracias sí, a vos, una alegría Un abrazo abrazo fuerte. Abrazote Seguimos entonces en el estudio. Vamos a repetirte el número de WhatsApp para que te puedas comunicar, mandar un mensajito, ver qué te pareció. Es el 121 30 68 060. Tenemos también, después de la tanda publicitaria, dentro de un ratito, pero el spoiler hoy está... ¡Ay! ¡Ay! Cerquita. No. Ya llegaron otros invitados. Esto es así, muy rápido. Es spoileame esta situación. Sí, ¿Qué va a pasar? Va a pasar que vamos a tener... Ay, no sé si me sale el spoiler. No, qué lindo que quede ¿Sí? así. Sí, bien. Entonces, Algo va a suceder. Le vamos a pedir al Nico una música Respira de Natalia Toco. Y respirando nos vamos a escuchar esta linda canción. Una pausa. Una pausa. la tête ne peut plus y croire Alors alors je respire et même si le cœur mais quilota mon cœur non alors alors je respire même si ce monde ne tient des na alors el cielo todavía no aclara respira y deja que el viento no aprendo aquí a la rendija te contamos que tuvimos la oportunidad de comunicarnos con octavio joaquín quien en formato de audios de whatsapp nos pudo acercar la visión sobre el arte y salud su visión por lo menos su experiencia de vida y el, el trabajo que está abordando él se nombra como artista plástico y tallerista para la dirección de salud mental y adicciones de la provincia lleva trabajando desde el año 2000 hasta la actualidad y le preguntamos cómo llegó a trabajar en ese lugar lo escuchamos siempre pensé que además de aportar desde lo estético tenía ganas en lo social trabajar en lo comunitario, en lo grupal y desde esta disciplina hasta que descubro ...este dispositivo, esta disciplina arteterapéutica... ...y justo como son las cosas... ...no creo en las casualidades, sino en las causalidades... ...mi interés tuvo una escucha desde lo abstracto... ...ya que fui invitado para ver si quería trabajar... ...en un comienzo con esta disciplina en el hospital... ...doctor Carlos Pereira en distintos dispositivos... ...internación, hospital de día... Y consultorio. Extranjero. Lo que me interesó de esta modalidad o metodología terapéutica es que el espacio de arte no era para entretener ni para sostener, era terapéutico además. Eh, conjuntamente con el resto de los talleristas y con el equipo en general, psicólogos, psiquiatras, médicos clínicos, trabajadores sociales, trabajábamos para ver eh, cómo enfocábamos cada una de nuestras tareas hasta que se arma el trabajo interdisciplinario, por sobre todo la parte psicológica y artística de manera conjunta. Eh, lógicamente, para esta, esta tarea tuvimos que ser formados a través de bibliografía con distintos autores en un marco psicoanalítico o conductual para nosotros poder abordar desde la consigna, el encuadre y los temas, aquello que le sirviera al sujeto, a la persona, poder saberse y conocerse desde otro lugar y ver no solo el arte como algo transformador, sino aquello como que nos habilita a sabernos, a conocernos, a reconocernos es indispensable para poder tener una continuidad y adherencia en el tratamiento. Eh, si tenemos que hablar de obstáculos, considero de que uno de los obstáculos es el desconocimiento sobre esta disciplina. Y cuando hablo de desconocimiento no hablo de aquellos que, que la abordamos, sino de aquellos funcionarios o cabezas que de repente están en un modelo y que desde una postura hegemónica la contradicen, o no la valoran, o no le dan la entidad y el lugar que, que tiene. El aporte que hace en lo terapéutico, ya, ya lo dije, es aquello que te permite poder reconocer una sensación y ver cómo tramitamos ese espacio con esa sensación para poder trabajarla después en lo individual y de manera grupal ver todos aquellos síntomas o ver todas aquellas funciones que me permiten interactuar con un otro. Eh, el arte terapia está logrando transformar lo cotidiano institucional en una cotidianidad distinta donde yo no sólo siento placer o displacer por lo que quiero hacer o por lo que hago con un otro solo sino que ya el ámbito en el cual yo me encuentre, si es un hospital o un centro de salud o cualquier otro dispositivo, se transforma en ese momento. Ya no tiene el mismo peso que a veces nos hace sentir en lo psiquiátrico, ¿no? Eh, para esto me encantaría el próximo la próxima respuesta, incluir a, a parte de mis compañeros De arte terapia en este caso del hospital carlos pereira escuchábamos a octavio joaquín quien nos acercaba a su visión el bueno nos comentaba artista plástico muy interesante todo lo que relataba en una nota periodística que, que le acercaron nos decía el arte nos hace experimentar la sensación de otra forma de vivir Para los adolescentes, esta experiencia es fundamental a la hora de buscar una salida a sus problemas. Y qué loco, no sé si alcanzaron a escuchar, acá había mate, revuelo, no, no, no. por un comida... Ibero, pero estábamos escuchando. Bien, me parece muy bien. ¿Qué, el, ¿Qué obstáculos presentaba su tarea? Y el obstáculo principal era el desconocimiento. Desconocimiento de toda la población y desconocimiento también de esas personas que ocupan... En lugares de decisión, puestos políticos donde toman pa eh, partidas presupuestarias, por ejemplo Sería un caso, y designan programas y designan beneficios o no O sea, qué importante que se visibilice que dentro de hospitales, dentro de programas Además está el programa de arte, terapia en este caso se repite ¿sí? lo que dijeron en el programa pasado las chicas en el noti sí. con el elefante en bicicleta que se encontraron con ese desconocimiento y esa desconfianza que vienen a hacer con esos colores acá hay niños que están enfermos esto es serio uh -huh. y, y ahora todo, le mandan todos los niños o sea, se desborda ahora la sala el momento el mo cuando llegan las chicas a dar eh, en este caso hablaban de artes visuales Era un desprendimiento de, lo, de una escuela artística, de, la, de camino del Inca, que está funcionando como aula satélite en el NOTI, a eso nos referimos. Acá, bueno, también la formación que tuvieron que tener, aparte de ser artistas, tener un, un acercamiento, porque no es fácil, eh, todo lo me imagino, todo lo que tiene que ver con la salud mental, un poco también la historia que tuvimos al principio del programa, que bah, es bastante interesante. Ahí en el Facebook les vamos a dejar unos links para que, Quien quiera puede seguir profundizando sí Y bueno, y además eh, Octavio Joaquín quería hacer mucha mención Al programa que se hace en el Hospital Carlos Pereira Que ese programa Que ya lleva unos largos años funcionando Cuenta también con otros lenguajes artísticos No solamente desde las artes visuales o de las artes plásticas Sino también desde la música y el teatro Y hay profesores ahí que dan estos talleres bueno estos talleres permiten la vivencia de sentimientos y sensaciones corporales que pondrán en palabras buscan que cada uno pueda pensar lo que siente y disminuir sus padecimientos funcionan en grupos tanto en, en internación como hospital de día esto que les estoy leyendo es lo que nos comentaba silvina gonzález que es una médica psiquiatra ...que coordina el programa de arte terapia ...ahí en el hospital Carlos Pereira. Ok. ¿Vamos con alguna musiquita ahora? Mm, ahora nos no? vamos con la tanda publicitaria... que la, ...la tanda que ya está ahí, que ya rima... ...y sí. después retomamos, si les parece. Muchísimas gracias, sí. Pablita. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento, no solo publicitamos...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 Las vacaciones de invierno son para vivirlas a lo grande en toda la provincia. te Títeres, teatro, circo, magia, música y mucho más en el Teatro Independencia y en el de Parque. Y con entrada gratuita en la Biblioteca San Martín, el Museo Cornelio Moyano, el ECA Sur y los Distritos Culturales. Dale, consulta la programación completa en cultura.mendoza.gov.ar Y venía en familia, organiza Secretarías de Cultura, Gobierno de Mendoza. Don cervesulio ¿Cómo andas Don Lupulerio? Acá contento Porque me voy Pa' Pirca ¿Ve oh, usted? Yo estoy yendo Pa' allá No me diga Que se va a ir A tomar Una cervecita Artesanal Pues claro Si ya está abierto De miércoles a domingo Desde las 18 oh, Entonces me voy A buscar el botellón Y nos hacemos Una recarguita junto Y lo acompañamos Con un sanguchito De vacío Sentado en la barra oh. Ya rugió don cervezulio Nos vemos allá ¡Qué alegría don Lupulerio! Acuérdese Padre Vázquez 673 de Maipú Ahorita mismo le instalo el GPS a la yegua Y solita me lleva para allá Le recortaron la merienda Su escuela se cae a pedazos Sus familias tienen problemas económicos Nos tienen a nosotras, sus maestras Docentes, celadoras, celadores, directivos, estamos en las escuelas. El ausente es el gobierno. Es el gobierno. Es el gobierno. Es el gobierno. Es el gobierno. No al ítem aula. Más para educación. SUTE, Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación. Porque nadie vive del aire, pero sin aire nadie vive. aire nadie vive. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir en el aire de La Mosquitera. FM 88.1 Radio Comunitaria. Hay quienes dicen que esto es una tragedia. Hay quienes dicen que esto es una comedia. Hay quienes dicen... Que esto es un circo Cada cual puede decir lo que quiera Acá decimos noticias El arranque De lunes a viernes De 7 a 9 de la mañana Por La Mosquitera Radio Comunitaria de 15 años juntos Sala de Maestros tiene el placer de presentar noticias, comentarios debate, humor análisis, micrófono abierto, sábados 10 horas Sala de Maestros Una frontera que no nos limita una cultura que nos hermana Allende La Cordillera Con Miguel Molina y Verónica Tapia Por Radio La Mosquitera FM 88.1 Cada domingo entre las 10 y 12 horas En aquí estas gaviotas tan lejos del mar que hacen aquí wow. Estás escuchando La Mosquitera Atardecer qué será de las horas Cuando me beses Tierra o carbón Calma o frío En tu manta me abrigo Si no me ves rogándole al sol y la luna para ver esta bruma clara de los escombros nace mi cuerpo sincero quizás se atibla Por esa... nar nar nar nar No, todo como el día acaba Y eso mi amor desespera Si no me ves rogándole al sol y la luna va pa a ver esta bruma clara de los escombros nace mi cuerpo sincero hoy Quizás sia tiempo de sanar, nar, nar, nar, nar. Escuchábamos Tiempo de Sanar de Churupaca, una banda muy linda que les invito a escuchar. Ah, era, era la fan, número uno. Eh, sí, sí, yo también me lo pongo en mi casa. Pero bueno, <risa> bueno. <risa> tenemos una comunicación telefónica en este preciso momento, nos está escuchando. Él es el doctor Sopa y Pilla. <risa> ¡Ay, adivina que estamos comiendo, doctor! <risa> justo, justo. Sopa y Pilla, que trabaja... En Emergencias de Sonrisas, ¿cómo estás Mariano? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien Bien, buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias por eh, comunicarte con nosotros y por recibir esta entrevista y participar de la rendija este programa de radio Bueno, muchas gracias a ustedes también Te queríamos consultar, ¿qué es este trabajo tan particular que se llama Emergencias de Sonrisas? emergencia de sonrisas es una ong o sea una asociación civil uh -huh. somos payasos de hospital uh -huh. este y bueno y, y hacemos animaciones poner bueno, artístico terapéuticas le decimos nosotros en los hospitales de mendoza en geriátricos en... vamos a escuelas con animaciones de hábitos saludables es un show que tenemos de, de música y clown este yo soy actor profesor de teatro y mi compañero de emergencias es músico Después tenemos eh, más gente que nos rodea que también hacen son payasos de hospital y son alumnos nuestros o ya gente con experiencia en teatro o en música uh -huh. que le gusta participar de esta de esta idea y de este de este laburo, digo. Bien. Seré curiosa quién es el, el músico que te acompaña. Gustavo Jofre. Ajá. Sí, Está bien para chusmear. El, músico, <risas> sí, sí. el doctor musicón. <risas> este ¿Y? Así que, bueno, eso hacemos. De, eh, trabajamos con el tema de la risa, el humor, que genera endorfinas en, lo, en la gente uh -huh. y eso motiva y, bueno, hace que la salud emocional eh, mejore la salud física. Así que es muy, bastante, muy importante. Y contabas que no solamente en la etapa, digamos, de internación, sino que también hacen distintas visitas de, digamos, prevención en otros lugares. Claro, prevención y promoción de la salud con uh -huh. un show de hábitos saludables que son juegos de clavos gags de clown, de payaso, con música, con canciones hechas por nosotros sobre el hachiz saludable, lavado de manos, lavado de dientes, merienda saludable, vacunación. este Los chicos se divierten mucho y aprenden eso, refuerzan esos hábitos. Sí. Eh, lo hacemos ahora en Mes del Niño estamos yendo a muchas escuelas. Uy, qué lindo. La y te hago una, una consulta, ¿cómo llegaste hasta a encontrarte con este, con este trabajo? Mirá, no, yo me dedicó al teatro hace 25 años, uh -huh. este, y mi amigo, musicón, mi socio, digamos, en este proyecto, este también a la música hace 25 años, nos conocemos de chicos de, de la vida, y bueno, siempre hemos encontrado uno que otra animación infantil o, o propuesta artística, y un día en el hospital Fleming, de acá en la obra social OSEP, sí. llamaron a artistas a, a, a, como una especie de... ...concurso o algo así, digamos, para que se querían que hubiera payasos en ese hospital. por uh -huh. lo primero. Y bueno, ahí hicimos un, un trabajo de diagnóstico, yo soy docente, así que trabajamos tres meses para ver cómo le encontramos la mano, a ver cómo puede hacer. Y bueno, tuvimos experiencia con la gente de Alegría Intensiva de Buenos Aires, que es una, una asociación civil de payasos que está hace 10 años acá en Argentina, uh -huh. eh, que son como nuestro ejemplo a seguir. Y nosotros hace ocho años ya de esto, bueno, empezamos a trabajar en el Hospital Fleming. Y de ahí más, bueno, creamos la asociación y hemos crecido a otros lugares, digamos. Este, ¿Desde cuándo, a... discúlpame que tal vez lo dijiste y me... ¿Desde cuándo están con esto también? Del 2011. 2011. Muchísimo Octubre tiempo. Octubre del 2011. Vamos a cumplir ahora. Ajá. Uh -huh. Hay un años. hay algo, no sé si desde mi desconocimiento te pregunto ¿Payamédico es lo mismo que esto que decís vos, payaso de hospital? ¿O yo me estoy enredando con los conceptos? No, no, payamédicos eh, pa, son payasos de hospital Pero payamédicos es el nombre de ellos Como en nuestra emergencia de sonrisas uh -huh. este, Son nombres de... Ellos son también creo que un formato de fundación tienen Ah, este, ah Pero es un... De es otra similar, de la, la labor es similar ah. Nosotros la idea que tenemos es que la calidad artística por sobre todo O sea trabajar con eso para realmente ser más profesionales desde ahí, desde el arte. Y este y, y un laburo sistemático en los lugares que vamos. Si vamos un año, en un año completo, eh, una o dos veces por semana a ese lugar. Y, ah. claro, no es ir de vez en cuando, sino que sea como una, un servicio de acompañando de, un proceso, claro, digamos, no que no un sea una diversión del momento, digamos. Claro, claro, claro, no es una, bueno, vamos cuando podemos, nos juntamos y vamos, no es ir los proyectos que presentamos son ir eh, aunque sea una vez a la semana a decir, todos los miércoles claro. a, tal, a tal lado durante un proceso anual digamos uh -huh. eh. así que esa, esa es la idea de, de esta asociación Otra Serial. consulta que te hago uh -huh. eh, uno piensa, bueno, uno es docente, profesor de teatro y se imagina que quizás no va a pisar el hospital a menos que lo necesite uno pero de repente eh, es tu trabajo tuviste que hacer una formación extra Para, para afrontar esta tarea, o te diste cuenta que el arte realmente de por sí tiene que estar en estos espacios y no es necesario que, que estudies ot otra cosa, ¿cómo lo ves? No, yo te decía que nosotros presentamos un proyecto de, de diagnóstico, fueron tres meses, nos adaptamos al espacio hospitalario, Ajá. digamos, por decirte, después, bueno, con la cancha que uno va adquiriendo ahí, bueno, procesos, qué sé yo, Más del hospital, viste de, de, de los ámbitos de salud, lavarse las manos cada vez que van a entrar a la habitación, entrar con barbijo si el niño está bajo defensa. Eh, bueno, pequeñas cosas que cualquiera que esté ahí en el hospital, cualquier trabajador o familiar que vaya a ver un a un pariente, lo, lo tiene que hacer. Bueno, bueno son esas cos, pequeñas cosas. Después, bueno, sí, la bajar la intensidad, porque es una sala donde no te esperan claro. este y no ha pagado la entrada para ir a verte. Mm -hmm. Este, y bueno, tenés que bajar la intensidad de, inclusive de la voz, de los gestos uh -huh. del, de, la, del, de la rutina artística que hacemos este sí pero no, no fue un laburo ¿sabes? y sí creo que, que nosotros, estos, estos ámbitos deben estar de, de, tiene que haber más artistas en todos los ámbitos digamos, de salud, porque colabora mucho en, en, en otras ciudades del mundo ya hace mil años que están uh -huh. y bueno, y, y este, son claves en el proceso de De acompañamiento de la, de la salud del, del, de la persona internada y después nos dimos cuenta que no era solamente para niños porque empezamos a ir a hospitales para grandes, geriátricos y es la no se adapta con el payaso improvisa mucho este trabaja con tiene algún tipo de rutinas pero trabaja mucho con la improvisación y bueno, así nos entrenamos, nosotros una vez a la semana nos entrenamos en un lugar que tenemos y a nuestros eh, alumnos o, o socios de la asociación que trabajan con nosotros, los entrenamos una vez a la semana, nos juntamos hacemos rutinas, este, algunos están aprendiendo música los que no sabían algún instrumento musical y eso sí es parte de las asociaciones eh entrenarse una vez a la semana. Uh -huh. Desde desde que empezaron eh, por ejemplo, qué es lo que ha ido mutando, porque uno arranca algo con con esto como de, desde donde yo te lo pregunto como un imaginario, ¿no? Esto es de decir, che, qué son payasos en un hospital, qué es lo que harán, qué es lo que no harán. Y a vos, en, poniéndole el cuerpo a esto, digamos, de, uno arranca con una con una idea de esto, de lo que es, de lo que va a ser, y cuando ha ido pasando el tiempo, ¿qué te parece que, que, que rescatás como aprendizaje? Eso es lo que me gustaría Mira, saber, lo, lo que ha ido mutando y transformándose en vos. Uno cuando va tiene un prejuicio, no, no, no, no es habitual uh -huh. estar en, en, en un hospital, no era lo habitual para mí como artista, principalmente, pero, o como docente, son tareas distintas. Pero no rápidamente te tratas, primero te explico así brevemente por qué se elige la figura del clown o del payaso. Mhm. Uh -huh. Es uno de los personajes más nobles del teatro, o sea, el payaso no puede enojarse, no puede tener, siempre tiene energía alta y positiva, este es noble, o sea, eh, no tiene no toma posición política. Uh -huh. Este, o sea, es un, un personaje que trabaja netamente con la comunicación. Recordá que el payaso, las técnicas del clown rompen en, la, en el teatro lo que es la cuarta pared, digamos que tiene una comunicación directa con el público, empatía total. Y bueno, y básicamente lo que estuvimos aprendiendo y valorizando desde todos estos años, simplemente que eso, vol, volver a, a, al payaso, o sea, yo soy actor, hago drama, escribo otras cosas, este escribo drama, drama qué sé yo, pero eh, eh, en distintas son distintas, distintas ramas del, del teatro, pero lo del payaso es fantástico para uno y para, para la persona que, que vos les brindar ese arte, que tiene mucho que ver con la comunicación, la empatía. A veces entramos a en una habitación y son solo juegos de miradas y, y de signos corporales, y porque mm. no puedes entrar porque a lo mejor justo lo está atendiendo el médico o no se siente muy bien el niño o el adulto que está ahí. Bueno, pero siempre la idea es comunicarse y hacerle pasar un momento, aunque sea agradable, sacarlo de esa... De, bueno, de lo que es estar internado, que a nadie le gusta, un niño menos porque no no, no decide internarse, que el adulto me dice, bueno, estoy enfermo, me voy a internar, este sí. el niño no, pero eh, para cualquiera no es un momento agradable, estar ahí en un hospital o en un geriátrico, están por ahí los, los viejitos muy abandonados, viste sí. eh, muy abandonados por sus familiares, faltos de cariño, y bueno, y el, eso como experiencia hemos vuelto al... al Primero el, el clown te vuelve a tu infancia, a tu niñez, trabaja uh -huh. con todo eso y tiene un recuerdo con, con la alegría y con el amor y la felicidad de ese momento. Y bueno, que los adultos lo vamos perdiendo poco a poco, nos ponemos más toscos, eh, menos comunicativos, más serios. Qué hermoso. Pero bueno, uh -huh. eso, Paipilla, como siempre digo, es mucho mejor que, que yo, que Mariana. Sí. <risa> Eh, él es, eh, soy yo mejorado, digamos el, tu mejor trabajo. versión, la mejor versión de Mariano su por eso nos ha entrenado, por eso recalco eso es en el entrenamiento, porque mantenerte entrenado te hace no perder el foco de lo que es el clown, digamos entonces y también bueno, entren, entrenarse porque también participan psicólogos, psicólogos sociales del proyecto y hacemos como unas juntadas de grupo, nos conversamos qué nos pasa, qué nos pasó una pequeña terapia grupal como para no quedar quemados, viste del día a día porque puedes cosas fuertes sí. este, y si vos lo trabajas desde el palazo se supone digo se supone porque es uno mismo si no un mes loco pero se supone que el palazo no se vería afectado por eso porque está preparado para eso, por eso el entrenamiento o te va a afectar menos que si uno va y no eh, sí, ¿no? no va preparado como clown digamos, este, uh -huh, con, con la herramienta claro, uh -huh. la herramienta es esa bueno, la música, la magia, hacemos como se canta, que eso son todas también herramientas, pero el personaje básico es el clown, por eso siempre son la mayoría payasos en las figuras de de estas que vos te encontrás así que hay en varios lugares del mundo, y acá en Argentina eh, eh también hay varias eh, varios formatos de estos del payaso del hospital que voluntarios que cobran uh -huh. que eh, hacen laburo un día a la semana, otros que van cada tanto, pero bueno, lo hacen todos, lo hacemos con mucho cariño pero si sí nosotros rescatamos o sea, el profesionalismo de entrenarse y estar bien preparado porque a la gente hay que estar ahí por ahí nos ha pasado a veces que a hemos ido visto algún compañero que no estaba muy preparado en los principios se queda muy o se ponía a llorar o se angustiaba mucho wow. de, de ver alguna situación entonces era eh, claro. era complicado hay que hay que entrar ya posicionado en un lugar sí pero bueno por eso nos juntamos también porque si sí, algunas cosas te llegan viste somos personas y vemos muchos padecimientos en, en esos lugares. Tal cual, Entonces sí. Hay que parar e un poco y analizar un poco la... Inevitable la no, claro, inevitable, la empatía es también inherente al, <risa> a nosotros. Eh, Mariano, te queremos agradecer un montón. Eh, una última cosita, esta, esta, el, digamos, ¿el precursor fue Patch Adams de toda esta movida? Fue uno, sí, sí. es lo que historia. más conocemos son los más conocida, hay dos vertientes, es muy largo para que los cuente, Está yo bien. los cuento así rápidamente. No, Y después se abrieron una una Pachán, lo que pasa que se transformó en eso, Pachán, él dice que ya no es más nada que eso, ese personaje. Ajá. Nosotros no, somos artistas, que nos dedicamos a esto, o bueno, algunos, yo tengo profesionales, algunos enfermeros, eh, inclusive médicos o qué sé yo, abogados, que en la zona, yo me recibí profesor de teatro, pero no hace falta estudiar la carrera bueno, este, nosotros damos un curso anual de, en, en, de, de Palacio Hospital para la gente que se quiera acercar viste bueno es, es básicamente aprender estas técnicas del clown y algunas herramientas más que damos como canciones, ritmo algunos, alguno, algo de bas, muy básico de magia o ¿no? para que tenga alguna herramienta para poder eh, transitar por ahí por, gracias, genial muchísimas gracias Mariano Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Un abrazo y hasta una próxima. Ustedes sí. muy bien. Chao, chao. Chao. Ahí pasaba el Dr. Sopaipilla por el estudio. Mariano Mariano Martínez de Mendoza, un actor muy comprometido con lo que es salud y arte. En la página de La Rendija dejamos linkeado el, la página de Emergencias de Sonrisas por si alguien se quiere acercar. A tomar alguno de estos cursos, quién sabe Nos vamos con una musiquita sí. Así vamos preparando todo Ay, Para lo que se viene Exacto, porque lo que se viene cura el, cora el corazón Personalmente, el alma, el corazón Bien, Nico, te pedimos Un temita de bomba estéreo, ¿puede ser? Vamos Algo está cambiando en mí Crescendo Algo está cambiando en ti Lo siento Estás escuchando La Mosquitera. Aquí estamos como ya en el último segmento eh, de este programa La Rendija en Radio La Mosquitera y muy contentos como transitando un segmento que nos propusimos de músicas en vivo y, o no, pero por programa, eh, presentar a, a gente, amigas, músicas y músicos en eh, en su camino, en su camino, abriendo su camino de manera independiente, también como decimos hoy, aunque no sé, hay que ver esa palabra también, dependemos de <risa> un montón de cosas también para abrir los caminos. Eh, y es por eso que estamos con Tarde Agua. Uh, uh. Estamos <risa> muy felices, estamos con el Seba Narváez y con Hola. la Melisa Budini. Buenas. Eh, son, la verdad que es una alegría inmensa, son... Eh, para con, quienes no conozcan son tremendos músicos, inmensos músicos uh -huh. eh, y mejores aún personas eh, uh -huh. total tremenda gratitud de, de, de tenerlos así cerca en, en la amistad <risa> eh, ¿Cómo están chicos? Felices, felices. Muy bien Me, <risa> aleg acá. me alegro Eh, en esto que venimos proponiendo del canto, de la medicina y el arte, el arte y la medicina, al principio del programa hablábamos que es algo tan intrínseco, pero a veces nos encaprichamos en querer como, no sé, nuestra cuestión fragmentada, decir, el, el arte y la medicina. Y queríamos saber, eh, cuando, te, cuando, bueno, cuando empezamos a hablar, me nombraste un tema, especialmente, que estaba referido a esto del canto medicina. Me hablaste del canto medicina. ¿Nos podrías contar qué sería eso? Sí. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Melisa y yo, digamos que uso ese esa forma de llamarlo, porque así lo escuché y así lo, lo tomé en, en el ámbito donde primero me llegó, que fue en un círculo de personas que estaban estábamos recuperando costumbres... En ese um, momento eran costumbres guaraníes, que es el pueblo originario de, de la zona donde nací, que es Paraná, Entre Ríos, y estábamos en un círculo celebrando un cambio de estación. Eh, allá hay, en Paraná hay una reserva natural que se llama Área Nacional Rural eh, Parque San Martín. Uh -huh. Y... Bueno, está, eh, ellos transmiten, digamos, juegos, costumbres Y entonces cada cambio de estación se, se comparte eso abiertamente en círculo Es muy hermoso el espacio Y allí escuché el, la expresión canto medicina bueno, eh, Alguien dijo, voy a compartir un canto medicina Y yo eh, soy cantante hace un buen tiempo Y nunca había escuchado, entonces me llamó mucho la atención. Así, eh, me quedé como muy atenta y es escuché los cantos, compartieron algunos cantos a los elementos y le cantábamos como a los puntos cardinales. En ese caso creo que era el verano y se le cantaba el agua. Bueno, y la verdad que para mí fue muy impactante ese primer contacto con ese esa costumbre que parece ser que, como vos bien decís, Eh, el canto, el arte es inherente al ser humano y siempre en comunidades ancestrales se ha cantado como parte de la vida, digamos, cada día, para no solamente para sanar, sino para despertar, para reconocer, para agradecer, para avisar, para ¿no? para comunicar los saberes <risa> incluso. Eh, entonces, bueno, esto, estas personas compartían eso. Y en ese momento... Lo que más me llamó la atención, a mí como cantante, entre comillas, lo digo, que siempre los músicos así, eh, o yo por lo menos en mi experiencia, siempre prestaba atención a, a ciertos parámetros de la música como la afinación, el ritmo, no sé. En mi cabeza estaba muy estructurada en ese momento, estamos hablando como hace más de 10 años. Yo estudiaba música y mi, y mi cabeza estaba muy rígida con respecto a la música y me encontré... Me encontré escuchando sin poder... Eh, tomar esa... O sea, yo estaba juzgando, ¿no? Lo que escuchaba. Uh -huh. Ese día me di cuenta que hacía eso. Eh, y, y... Me pregunté por qué lo hacía. Bueno, era por esto de uh -huh. que estaba tan separado, ¿no? Eh, esas personas cantaban... Y no cuidaban eh, aspectos que por ahí... Sí se cuidan en... En la cuestión técnica de la música... O teórica de la música... Que son, no sé, la melodía precisa... De la canción... La letra, la regularidad del ritmo. Era muy libre, así. Era muy hermoso, además. Era muy conmovedor, muy fuerte. Y pasaba como algo más que solo un canto. Y entonces, bueno, me quedé con esa pregunta. Ahí empezó todo. ¿Por qué yo no puedo tomar esta medicina, digamos? ¿Por mm. qué me pasa a mí, no? Empezó en mí el proceso. Y entonces... Eh, Siempre pasa por el cuerpo, sí, como decíamos pasa recién. Sí, pasa por y uno. Y después uno lo comparte. Bueno, ese proceso ah. fue así, de ir ablandando mi, mi escucha, digamos. Porque lo que me empecé a dar cuenta es que el contenido era mucho más valioso en esos cantos que la forma en la que se transmitían. Eh, a su vez, otra cosa hermosa que me, me impactó y me pareció muy transformadora es que cualquiera podía cantar, digamos, no no... No es que era el, estaba el cantante, ¿no? <risa> en el escenario dando algo y los demás recibían. Todo son cantos tan simples, son como mantras eh, pero americanos, digamos. Claro. Son cantos tan simples que todos los podían empezar a repetir. Bueno, empezó a pasar eso de así me llega esto como confrontándome en mi estructura y a, invitándome a a reconocer que había mucho más que yo me estaba perdiendo, digamos, como cantante, ¿no?, incluso, uh -huh. a pesar de que yo cantaba todos los días. Sí. Y ahí me puse a investigar. Y bueno, estos cantos se llaman ícaros a veces, en ciertas comunidades como amazónicas, por ejemplo. Uh -huh. Algunos sí. le dicen cantos medicina. Eh, es rara esa palabra. Al principio también el desconocimiento mío y, y de todo el que lo escucha, al principio es como canto medicina, como que uno no entiende bien... Eh, son cosas que parece que no se pudieran mezclar. Pero todo lo contrario, los chamanes lo han usado siempre para para sanar, para recuperar el poder, para restablecer el equilibrio. El canto es sanador. Yo lo había experimentado, pero todavía no, no lo había um, comprendido totalmente, creo. Incluso como para transmitirlo, como decís vos, a claro. tanto fehacientemente sí. o... Bueno, y así empecé una investigación, uh -huh. porque yo además estaba buscando, hace un, unos años después de ese momento, hace un tiempo estaba buscando tema de tesina para la facultad. Yo estudio música popular en Mendoza. Y me gustó ese tema porque dije, nosotros como estudiantes de música no conocemos esto. Me parece importante conocerlo yo y tras poder transmitirlo, aportarlo, así. Y... Mmm, Vale, y bueno, sabes sí. cómo se me ocurrió experimentarlo mm. haciéndolo. <risa> <Era la risa> Dije, "Cómo voy a investigar? Los voy a usar a y los ahí, cantos." Y ahí nos usaste como ratas de laboratorio a todas nosotros. Sí, empecé a <risa> sí, a llevarlo a ámbitos de, por ejemplo, de docencia, donde yo enseñaba canto. Sí, las amigas, sí, las amigas. <risa> las amigas han sido el laboratorio primero, hermoso. Y, y en los círculos que yo armaba, círculos como de talleres, de canto, clases, grupales, empecé a probar transmitir esos cantitos, digamos. Al principio debo decir que me daba vergüenza o me costaba por esto que les digo de que son como de otro tipo, de, de una música diferente, no sé. Bueno, eso, yo tuve que romper mis estructuras, debo sí. decirlo también con humildad para, para poder para que ustedes entiendan cómo fue el proceso, digamos. Y lo que pasaba cuando yo lo experimentaba realmente era impactante eh, sí. era trascendió mil veces lo que yo esperaba digamos eh, las personas, por ejemplo yo enseñaba cuatro cantos, uno era un canto medicina los otros no, yo no decía nada y las personas me preguntaban del, me del canto medicina o sea me decían, ese, el primero que pasaste pues sabes que lo canté la otra vez en mi casa la gente se lo pasa. llevaba uh -huh. se le quedaba por esto de que son tan simples y tan profundos a la vez. Eh, y tan asimilables, es decir, son para realmente para todos, digamos. Sí. Y ahí está el poder también de recuperar el arte todos, porque no es que el arte es de algunos, pero bueno, eso lo hemos lo habíamos como olvidado, creo que lo estamos recuperando. Eso tiene decir recién que es como recordar. Sí, en realidad creo, creo que viene a recordarnos, si no queremos usar la palabra sanar, pero sí. creo que esas músicas que decís vos como sencillas pero profundas vienen a hacernos recordar varias cuestiones, ¿no? Sí, lo esencial. ¿no? Sí, sí, sí, ahí sí. ahí podemos utilizar esta palabra sanar. Eh, con esto de la música podemos estar hablando de canto medicina y, y ahí desglosarlo, pero de la mano Tiene el Seba Narváez, porque tarde agua sí, es como lo, lo mismo, o sea, cuando decimos Sí, eso En algunas músicas o no, son todas tarde agua también, es canto medicina. Digo decir eso y ahí lo iba a nombrar a Seba también porque Hola. fue así, fue eso. Justamente. Esa era la pregunta porque vieneme como de la mano, ¿no? Yo me acuerdo que bueno, en esas reuniones que Cuenta Meli Primera, también estaba ahí por suerte. Y bueno, y también acompañando desde la guitarra y me, me hacía acordar a cuando, qué sé yo, yo tuve inicios de reuniones donde donde tocábamos hasta el amanecer y a veces una improvisación, ¿no? Qué sé yo, me acuerdo con el Gordo Pinto, me acuerdo de eso, es, esa esa forma de, de aprender, ¿no? Mm. Eh, qué sé yo, varios del Gaby, bueno, muchos de los que estén ahí mm. tocando música hasta que... No sé, sí. pasar a lo que pasara, improvisando, ¿no? Y me acuerdo quizás así para mí fueron momentos re lindos. Y me acordaba en esas reuniones que era es la misma historia, digamos, era como liberarse, hacer empezar a tocar y empezar a entrar en una, en una frecuencia, como uh -huh. repetir un patrón Eh, hablando desde la música no ¿Patrón? la célula rítmica conformada con entiendas y como patrón rítmico patrón <risa> sí, melódico. Sí, no, patrón, no el patróncito del... del <risa> bueno y qué sé yo entonces bueno yo en, en, desde la guitarra también empecé a como a buscarle la vuelta uh -huh. eso empecé a ponerle a reharmonizar cantos, medicinas. Como claro. Que, e hicimos unas grabaciones y qué sé yo y eso también formó parte. Se, eh recién quería agregar de que el canto medicina te sana y te, te trae, te empodera en el sentido de que te vuelve el protagonista, ¿no? No está fuera la sanación, no está fuera lo que pasa, sino que lo empezás a sentir adentro, o sea, empezás a ser vos a tomar las riendas. Eh, para mí el principio, uno de los principios de la sanación, o sea, aunque parezca que, parezca que esté afuera, Pero es por dentro, o sea, es cuando uno eh. ve y dice, ah, era yo. Era acá. <risa> era yo, entonces ya te vuelve protagonista para mí. Era acá, por sí. Ahí. Y bueno, desde la música sí, con Tardeagua tiene mucho que ver porque nosotros, bueno, buscamos un espacio, Tardeagua es un espacio para nosotros, un espacio donde confluyen poesías y músicas, pero eso. es un espacio que intentamos ponerlo bonito, a veces, a veces lo descuidamos, lo dejamos de regar un poquito y después nos damos cuenta que se le han crecido mucho algunas cositas. Las malezas. Claro. Y después, o las bienesas. O, de la repente, buena o las buenasas. Las buenasas a veces. Porque el diente de león está bueno. Sí, más vale. o, o toma forma de disco. Ya sí, lleva eso, dos, claro. dos discos. Claro. Sí, Ahí. dos discos editados. Sí. Bueno, eso nos empezamos a dar cuenta que nosotros hacíamos como un canto medicina también. Pero no, no tenía ese título, digamos, pero no. era eso. Teníamos canciones que, que a nosotros nos hacía bien cantar, digamos. <risa> que las escribimos para eso, para acordarnos de un estado que no queríamos que se nos olvide. Porque cuando uno empieza a vibrar en, en ese lugar del que habla Seba, ese espacio que nosotros buscamos, que nosotros cultivamos, eh, cuando... Cuando uno empieza a vibrar ahí, es como que si la conciencia en, en la conciencia se une todo y entendemos entendemos lo que nos está pasando, reconocemos el problema, sabemos lo que tenemos que hacer, hay en ese momento mucha claridad, después eso se olvida. <risa> Dormimos y el otro día nos levantamos con otro chip o con un montón de cosas que hacer y medio acelerado y nos olvidamos. Entonces empezamos a escribir para acordarnos lo que no queríamos que se nos vaya de la conciencia. Y cada vez que lo cantamos, es un recordatorio, la canción. Y ahí, en esto se une mucho, porque yo creo que el canto medicina es eso. Trae el recuerdo de lo que soy, porque el mensaje del canto medicina, después vamos a compartir alguno para que ustedes Por favor. también lo, lo puedan escuchar. Seguro que además han escuchado un montón de cantos medicina, porque la música es medicina y todos lo sabemos en realidad esto. Pero bueno. El canto de medicina tiene mensajes de afirmación digamos, eh, en donde dejamos de lado la ilusión del sufrimiento ¿no? y nos conectamos con la fuerza nos conectamos con la alegría con la gratitud, por ejemplo con decir yo soy el río, por ejemplo yo soy el árbol no empezar a reconocer nuestra esencia no desde el ego desde un ente separado sino en comunión con todo Siento que ese es el fin del, del ícaro, del canto, mm. como recordar nuestra esencia. Qué maravilla. Una música, ¿verdad? Ah. Que puede venir, no puede agregar más nada. Esa bueno, no. Eh, ¿O querés otra? ¿Te vino otra? Sí, porque con esa que quería contar una historia, entonces ahora ah, entonces podemos contarlo. cantar otra. Bueno, bueno cantemos cantemos y después vamos. Pues si no, no Ustedes que... después cuentan la historia. Sean, sean ustedes, presenten, <risa> canten, ellos. lo que eran ellos. Eh, me gustaría hacer ah, es que tenés afinado. Bueno, entonces la historia. Bueno, entonces voy a cantar. Es que cajita tiene una afinación diferente. Cajita de música se llama esta canción. Eh, es simple. Nosotros somos cajitas de música. Eh, adentro de la cajita hay una melodía. Esa melodía es nuestra voz no solamente cuando cantamos cuando hablamos ustedes están cantando en el programa digamos, porque la voz es una melodía una sucesión de sonido y la, la gente en general habla y repite la misma melodía por eso podemos reconocer a alguien cuando lo escuchamos decimos, ah mira Eugenia ¿no? por su melodía, su canto esa melodía si no nos abrimos, no suenas hablar también es abrir la cajita, cantar aconsejar decir lo que yo pienso romper el silencio, contar algo si nos cerramos, nadie sabe que estamos ahí si se abre la cajita pulsamos la melodía y es una no hay muchas es una melodía como las cajitas de música que le damos cuerda y se repite, se repite, se repite. Y esa melodía además es medicina. Solo nosotros la podemos cantar. Nadie más puede cantar mi voz, mi melodía. Entonces es, esta canción tiene un poco que ver con esto. Se la escribía un grupo de canto que cantábamos en mi casa. Entre comillas alumnas, pero eran más maestras que alumnas. Y ellas se llamaban Cajita de Música y buscábamos esto, desde el abrirnos en sonido, encontrar nuestra melodía medicina. Estamos en vivo con Tarde Agua, la voz que escuchaban es de Melisa Budini, el Seban Arbaes en la guitarra, Cajita de Música. Estamos hablando del Canto Medicina. Eh, después quería, cuando queremos acordar esto ya se termina. Sí. No, eh, nos encantaría escuchar más acerca de esto y y que nos cuenten después Cada uno que está haciendo, porque ahora el Seba anda por Paraná, siendo Cuyano, y la Meli por Cuyo, siendo paranaense. Entonces, uh, ¿cuáles son los caminos esto que los han dado vuelta? Esto, ¿qué, ha ¿Qué ha pasado? ¿Qué están queriendo hacer? La vida, la vida misma. La vida misma nos llevó a desanclar de Mendoza para dar una vueltita por ahí... y sentir otra, en mi caso por lo menos, viviendo 35 años de vida en Mendoza, tenía ganas de vivir en otro lado. Bien, como guitarrista, contanos después qué estás haciendo allá por Paraná, claro, contanos ahora. Ahora. ¿eh? ahora ¿eh? Dale. <risa> llego a Paraná y el, lo conozco, o sea, ya lo conocí al Negro Aguirre, sí. pero el Negro Aguirre se me viene al humo cuando dice, vos te vas a venir para acá, sí, bueno, yo tengo un proyecto de, de quinteto de guitarras. Que vino a Mendoza claro, vine, vine, vinimos el, vine, el quinteto, vine, vine, vinieron, vine. vinieron. <risa> yo a ella ya las tengo chatas con el negro Aguirre no, bueno, sí, sí. bueno, la cosa es que me convoca para eso y ese proyecto fue fue muy hermoso para mí llegar allá y sentirme recibido por eso, así que eso hizo que yo quiera seguir estando ahí porque ¿Mm? bueno, conoces un montón de gente empezó, sí, y bueno sí. en un momento la Meli que ella lo contará Dice, me vengo a, a Mendoza, y yo le digo, yo me quedo. Hasta <risa> sabe que yo me voy a quedar y un ahí, rato. Y ahí, tarde agua. Y no, seguimos viendo, pero más cada tanto. Ay, ¿no? la, el cada proyecto. uno también se busca a sí mismo. Y sí, la, la maravillosidad de la música. Sí. ¿Un cantito medicina? Sí, puedo invitar que esta noche tocamos nosotros. Por favor. Ay. Puedo aprovechar este momento. Adela es adelantamos la agenda. Sí, agenda. Ah, igual hay poquitas cosas porque hay votación el domingo, así que sí. métale. Sí. Esta noche a las 21 tocamos en el de Parque ah, eh, bueno, sí, tarde agua. Esto este dúo que están escuchando, junto a Raúl Lallana que es otro cantautor. Así que bueno, si no tienen plan, ya saben. <risa> Tenemos, o sea, y si buenísimo. tienen plan lo cancelan y van. A <risa> claro. <eso. risa> bueno, sí, vamos a cantar uno que es repetitivo, así pa, por repetición. ¿Quieren los Entonces invitamos? Yo, yo voy a invitar a a todos ahí estamos ronquitos pero da. estaré no no importa. Importa. sana pero trabajando? sana o sea, no importa porque cuando uno está resfriado canta mejor ¿sabían ah, eso? Mismo. está bueno sí un secreto uh -huh, se van dar cuenta sí. <risa> bueno entonces este cantito lo inventé también pensando en un canto medicina porque se usa mucho esto de repetir para aprenderlo ¿me acompañás? sí en la casa vamos por favor sí se llama quita penada quita <risa> pena <risa> <risa> Porque se porque me regalaron una muñequita quitapenas. Sí. Yo le conté mis penas y se la llevó. Entonces escribí esta canción. Qué. Capa capa. Es como si fuera un festejito. Mamiita. ¿Ah? Bueno, entonces repiten conmigo. Aitamos. Mamita ya no tengo pena solo color Mamita ya no tengo pena solo color Mamita ya no tengo queja, solo el amor Mamita ya no tengo quejas solo el amor Mamita ay Mamita ay. Mamita, mamita Mamita Mamita, tengo mis hermanas luna y candor Mamita, tengo mis hermanas luna y candor Mamita, tengo mis hermanos de oro y sol Mamita, tengo mis hermanos de oro y sol Mamita, ya no tengo penas, tengo mi voz. Mamita, ya no tengo pena solo mi voz. Mamita, Me... tengo mis palabras y mi canción. Mamita, tengo mis palabras y mi canción. Mamita, ay, mamita, ay, mamita. Mamita ya no tengo pena, tengo mi voz. Mamita ya no tengo pena, tengo, tengo mi voz. Mamita ya no tengo pena, ya no tengo. Mamita ya no tengo pena, ya no tengo. Mamita. Ay, mamita, ay, mamita. Mamita. Mamita. mamita ya no tengo ya no tengo ya no tengo maita ya, ya no tengo ya no, no, no, tengo, no tengo ya no, no tengo maitas ya no tengo penas ya no tengo a ya no tengo penas ya, ya no tengo <risa> Qué lindo, qué lindo Gracias Y así como un juego, y así como un juego viene la cosa Pueden seguir, seguir Sí, pueden seguir Olvídate, esto, es que esto ya se desmadraba <risa> Claro Sí, se desmamitaba Se desmamita desmamitaba <risa> Por Dios, cuéntenos más A mí me consta Me consta y nos está constando, ¿no? Las rondas, los cantos, lo que mueve este Podemos llegar a lugares ahí No sé, la magia también de la música, del abstracto de la música. Eh, el juego, lo, lo, lo, el compartir. Claro. Hay, sí. eh, en esta misma ronda, sí, he visto gente que se libera y empieza a bailar. Entonces, o sea, sí. empieza a hacer cosas que nunca haría dentro sí. de... Del formato de vamos a hacer música ¿no? claro. como decía la Meli claro. ¿no? no, un... es que porque acá no ven pero le dijimos Paula bajate de la silla sí, estaba no, como loca la no, chica la sí, y no quería bajarse por eso, par por eso paramos pues, sino... no quería bajarse sí, si no empieza el, la Al salamanca nico, miren el nico como ha quedado, ah, quedado <risa> como loco con las perillas no para y encima todos sanos Aquí. Y ya sanos Tiene sí. eh, un poco de esto de perder las posturas uh -huh. Y recordar lo esencial digamos Lo que somos uh -huh. Esa parte nuestra que siempre está creando En realidad ¿no? eh, Invitar, abrir el juego Para poder crear Eh, a veces vos, con la negra, con la euge, moreno, que está acá a mi uh -huh. lado Hemos hecho muchas veces estas rondas de improvisación también De empezar a soltar la voz, a liberar el sonido ¿no? Como si fuera que empezamos a soltar el co los colores que tenemos En esa paleta que a veces conocemos solo un poquito de la voz Y la voz es, es amplia, es, es muy enorme, no tenemos ni idea Así que bueno, un poco en los círculos que yo por ahí abro, eh, busco eso busco buscamos juntos la abrir abrir el juego de y nuestro color, digamos nuestros colores. Sí, cuando digo me consta de bueno, recomendado los talleres que sí das y que también comparten junto con otras. Sí, y hay compañeras. una página que pueden escuchar los cantitos de los círculos uh -huh. que yo he ido registrando así caseramente en en, lo, en Paraná, en Santa Fe en catamarca acá en Mendoza he ido grabando cuando abrimos círculos la página está en soundcloud uh -huh. podemos dejar el link también después en Ahí. la radio y se llama canto circular que así es el nombre del círculo que es itinerante uh -huh. y que se abre cada tanto donde la gente guste digamos buenísimo, buenísimo. buenísimo. muchísimas gracias a ustedes ha sido un gusto sido una, es una tremenda alegría siempre siempre. Gracias. Eh eh quieren que sigamos como comentándoles a cuestiones de la agenda y bueno, como recién repetimos la invitación es hoy en el Le Park Tarde Agua, Melissa Audini y Seban Narváez a las 21 horas eh, para escuchar escuchando esto. Y si quisieran buscar Tarde Agua, estamos ahí, estamos muy cerca, muy a mano. Nos pueden buscar googlear y van a encontrar nuestros discos también. Okay. Eh, subidos a Spotify, a Bandcamp, a YouTube. Bien, Así todo cuando guste. Todo eso lo vamos a apuntar en la página también de la radio La Ren de la Mosquitera, en nuestro programa La Rendija, podemos linkear todos estos espacios de Círculos, Canto en círculo, Canto Circular, canto circular que ah. nos estaba comentando recién Mel la Meli. Y bueno, esto Y casi que nos vamos ya casi que, que nos, nos estaríamos yendo cantando y miren como nos vamos no, la realidad mejoradísimos o sea. marius ojo 3 y viste y vos paula ni que te digo mira voy a dejar dos invitaciones rapidito gracias y sí. eh, está corto la agenda porque está el domingo de elecciones conciencia pero, conciencia conciencia ciencia, ciencia ciencia pero pero pero el viernes eh, hoy a las 21 también está la peña bailantera que la hacen en la casita colectiva, en Patricias Mendocinas, al 827 de San José. Tiene una entrada de 30p. Esta peña que están organizando las muchachas, muchaches de um, la casita, es para viajar al Encuentro Plurinacional de Mujeres. Así que atenten ahí, por si quieren ayudar, colaborar. No hace falta que vayan, pueden comprar la entrada nada más. Así decían. Uh -huh. ¿Quién se va a perder la fiesta si llega a comprar la entrada? Bueno, el miércoles de la semana que viene el miércoles 14 a las 20 horas se inaugura una muestra de arte de octavio joaquín quien nos había mandado unos audios y bernardo rodríguez es en la casa de arte piazza en paso de los andes 1421 de ciudad así que más que invitados invitadas para ir a esta muestra de arte nada más por ahora Mario querida, una alegría compartir igualmente la alegría es inmensa recordamos a nuestros compañeritos a la PAME, al Quique y bueno, nos estaremos viendo agradeciéndole al Nico gracias Nico este una el otro viernes y agradeciéndole a Melisa, a Seba que nos han traído un momento tan importante tan profundo, tan bonito gracias. <risa> muchas gracias muchas gracias por acercarse, son unos hermosos gracias Paula, gracias por Negra. todo Hasta el próximo viernes